Mis amigos, bienvenidos al show. Damos comienzo a esta propuesta que humildemente hacemos semana a semana. Y en este programa queremos eh compartir un poco de música alegre en estos tiempos que corren. Eh, sin dudas, viene bien un poco de sonrisa, un poco de alegría y qué mejor para levantar el ánimo que la música de un solo corazon para poder inventar el exorcismo abren vuestras mentes llenalas con un soco de rop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 locura, pero a mí que ya estoy loca, es lo único que me cura. Cuantas veces la inconsciencia rompe con la vulgaridad. Pensaremos resistencias para amarnos cada vez más. Tuve muchas experiencias y he llegado a la conclusión que perdida la inocencia en el sur se pasa mejor.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 Eh lógicamente es una cantante, compositora, bailarina, coreógrafa, presentadora de televisión, actriz italiana. Empezó su carrera profesional a los 9 años tras ser elegida para un pequeño papel en la película Tormento del Passato o Tormenta al Pasado. Luego se matriculó en el Instituto de Cinematografía formándose como bailarina, trabajó en Hollywood en la década de los 60 y retornó Eh, su carrera en Europa eh tanto en cine como en televisión fue mediado de la década del 60 cuando el director Dante Guardamegda le dio el seudónimo de Carrà, quien aficionado a la pintura asociaba su nombre Rafaela eh con el pintor Raffaello Sanzio y el apellido del pintor Carlo Carrà, ambos italianos por supuesto. Sin embargo, no pudo obtener mucho éxito en términos de popularidad como actriz, tanto que a principios de la década del 70 tras el éxito obtenido como actriz de televisión decidió abandonar la actuación y centrarse en la carrera de presentadora de televisión, bailarina y cantante con la que alcanzará el éxito y la fama a nivel internacional. Cuenta con 31 trabajos discográficos editados, el último en el año 2018 titulado Ogni volta je Natale, comenzavamo con Raparena Carralla este clásico. Hay que venir al sur. Para ser viene el amor hay que venir al Continuamos con un estreno, Marcela Morelo y Los Palmeras con este clásico que conocimos en la voz de Celia Cruz, La vida es un carnaval, recién estrenadito, recién hace un par de semanas salido a la luz en la República Argentina. Está mal, tiene que saber que no ensan si que en la vida vaina no Muchos de hecho, ustedes saben que la gran banda uruguaya, Los Iracundos, luego de, de la separación de la banda en sí, cada uno de sus integrantes continuaron con el nombre, porque son dueños de los derechos del nombre, por lo tanto quedaron varias. Banda Jamalos Iracundos. Uno de ellos, la de Hugo Burgess, el bajista de los Iracundos, ya fallecido hace algunos años, pero su hijo Lucas continúa con la banda eh y es una de las que hoy eh desde hace 2 o 3 años en la que sigue recorriendo el mundo eh llevando la música fantástica esa que repartieron por todo el mundo los iracundos en época de Eduardo Franco y que pusieron a Uruguay en la música del mundo es el el grupo eh más eh más importante de la música uruguaya por lejos es el que ha vendido más discos en la historia de la música uruguaya por lejos en todo el mundo aquí en el año 2019 junto a Negro Videla un músico de cumbia argentina grabaron esta, eh, digamos, esta, este enganchadito con dos temas, un tema, señora, el Negro Videla, y un clásico de siempre, de los iracundos. Aquí entonces, en Bienvenidos al Show, esto que también viene a ser un estreno, los iracundos y el Negro Videla con este enganchadito. ¡Oh! Ciudad mundos y alegro vide las juntos, qué gusto. Oh, no, pero mi burgués, el orgullo es mío, cantar con los hilos de toda mi vida, los hilos juntos. Señora, no se piensa retirar, señora. Que no es tarde para amar, señora. Puede dar todo su amor, señora. La si sensacia es madura es mas bella Señor ahora Señor amor con el paso de los años es mas bella Como el aire fresco de la primavera Señor Y continuamos con Rama y su Combo. Este grupo se llamaba eh Los Guantes Negros y en el año 63 pasó a llamarse Rama y su Combo. Rama fue director de orquesta eh, en Villa del Mar, República Argentina por muchos años y luego grabó eh un simple en el año eh 78 en pleno Mundial del año 78 en el mundial Argentina llamado Vamos Vamos Argentina. Con él empezó a tener cierto éxito y a partir de ahí en la década a principios de la década de los 80 grabó algunos non play my con un estilo muy particular, siempre producido por nada más y nada menos que Francis Smith, el el de los naufragos y y el de Arcoíris. Este en varios grupos más. Eh Francisamente fue también creador de algunas de las letras que cantaba Rama y su Combo. Aquí vamos a compartir eh un enganchadito, un par de de temas enganchaditos de este conjunto argentino llamado Rama y su Combo. Arriba. Suena mi cumbia. Déjate de joder, qué le vas a hacer si todo está muy caro. Déjate de joder si no puedo comprar tu whisky importado. De que te de joder, qué le vas a hacer si todo es así caro. De que te de joder si no puedo comprar un skin importado. Tal vez un vino en casa, un vaso de cerveza. Dame la solución con un poco de amor en mi sudia la cabeza. Tal vez un vino en casa, un vaso de cerveza. Dame la solución. Un poco de amor me sube en la cabeza. Caña brasilera mezclada con coca, me tomo un trago me beso en la boca. Caña brasilera mezclada con coca, me tomo un trago me sacó la ropa. Caña brasilera mezclada con coca, me tomo un trago me besó en la boca. Caña brasilera mezclada con coca, me tomo un trago me sacó la ropa. Carriol Dejate de joder Que le vas a hacer Si todo sa muy caro Dejate de joder Si no puedo comprar Un whisky portado Dejate de joder Que le vas a hacer Si todo sa muy caro Dejate de joder Si no puedo comprar Puedo comprar un whisky importado. Tal vez un vino encaja. Un vaso de cerveza. Dame la solución con un poco de amor y me sube a la cabeza. Tal vez un vino encaja. Un vaso de cerveza. Dame la solución con un poco de amor y me sube a la cabeza.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 suena mi cumbia y en este especial de de alegría, de moverse, de tratar de de levantar los ánimo, ánimos, no podía faltar la música tropical Desde Saladillo, provincia de Buenos Aires, Marcos Miguel y este caña brasilera. Puedo comprar whisky importado. No llamo versatilidad. Y el final hoy de este bienvenidos al show son un colectivo y banda de hip hop alternativo de Montevideo, fuertemente vinculado a los caminos más libres de este género, lo que nos ha llevado sin dudas a enriquecer sus beats como elementos tan dispares con con la batería drum Clímax, provenientes del Drone Tempo. Línea de bajo de Fang, guitarra Soul, algo de rock. La Teja Pray en el final de este bienvenido al show y este arde. Va con ganas de inventar. El pendejo que no hacía nada, peina que nacerce, rompe el vidrio y no se abre la ventana así. Que llegamos con el ritmo que te pone a bailar, sé. De estilo sustentable, como un girasol soy energía renovable. Yo no quiero destruir la tierra por mineral y que plantar una flor sea ilegal. Yo nos cupo agro tóxico en el micrófono. Yo nos cupo agro tóxico en el micrófono. Yo nos cupo agro tóxico en el micrófono. Yo nos cupo agro tóxico en el micrófono. No no no. Duru durururu, durururururu, durururuta. Martes te fuego picante rico sabe el ritmo su dorso complejo la teja suena desada su artillería de viento así que mover la gamba que las ideas se descalzan una por una se cuarpo pide confianza no teme que de que la nita siempre puede contra sus arrebatos de prejuicios endebles puede que no Hayas entendido Si no hay sabor No tiene sentido Dibujarte la manzana Y que no la puedas probar No hace falta más práctica Y menos de ese bla bla De lejos las llamas Se elevan al cielo De cerca los cuerpos Se siguen fundiendo De lejos las llamas Se elevan al cielo De cerca los cuerpos se siguen fundiendo ah, yeah.